Gracias. Sí, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Queridos amigos, un nuevo día, comenzamos la edición en directo de Entre Amigos. Todo el equipo de Radio Bendista, Esther, Antonio y un servidor estamos a vuestra disposición en los próximos 58 minutos en el programa Entre Amigos. La edición de hoy, jueves, que empieza en este momento. Como cada día llegamos a vosotros con la ilusión de poder serviros, de poder estar junto a vosotros, de poder compartir momentos especiales de Radio Cristiana, de amigos para amigos de todo el mundo. Queremos dar la bienvenida a todos aquellos que nos escucháis en este momento y sacamos... ...fresquito, fresquito el programa... ...para que podamos compartir, como os decimos... ...los minutos que restan hasta las 12 ...todo un programa de radio en este día... ...este día caluroso, hace mucho calor... ...está haciendo mucho calor por la zona... ...así que os damos ese calor... ...desde el corazón para vuestro corazón... Si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través del teléfono 962651230 y también puedes hacerlo, si quieres, si y te apetece, a través del de messenger de Radio Adventista, directo, radioadventista, arroba, home mail, punto com. Ya sabes que estamos ahí preparados para que tú puedas pues, escribirnos, comentarnos lo que desees, participar de forma interactiva en nuestro programa. también tienes a tu disposición la página web de Radio Adventista www.radioadventista.com y también tienes como sabemos que te gusta tienes el blog de Radio Adventista direct eh, radio-adventista.blogspot.com ahí tienes Radio a la carta eh, vamos subiendo poco a poco los programas vamos subiendo poco a poco todo lo que tiene que ver con la programación que vamos haciendo para que puedas disfrutarla según tu tiempo. Sabemos que estás de vacaciones, si es que estás en esta parte del mundo y, pues bueno, a lo mejor no lo puedes escuchar a una hora determinada, pero sí que lo podrás hacer con mucho gusto en otro momento. Escucha, escucha Radio Batista también en la carta, que también es un placer para nosotros. Y como cada jueves traemos a vosotros una programación especial, diseñada. ¿En qué va a consistir el programa de hoy? Pues mira, la parrilla de nuestro programa hoy es en primer lugar el caleidoscopio. Eh, hoy vamos a hablar del, del maltrato eh, de nuevo por eh, lo, los últimos acontecimientos de este país. Eh, después viene el, eh, la selección musical. Después tendremos las efemérides con Esther razón. Antonio y un servidor. Después el pensamiento, que sabemos que tanto os gusta, que tanto os agrada, disfrutar de la reflexión espiritual. Y luego, pues como es jueves, tenemos la receta del mundo. Hoy Esther nos va a traer una receta pues eh, solamente sabe ella ahora mismo de qué países, luego nos sorprende como siempre. Así que las recetas del mundo, hoy pues comeremos en cualquier país, en cualquier mesa de cualquier país del mundo. Y acabaremos nuestro programa eh, cuando lo, el curso horario llegue prácticamente sobre las 12, pues con esa reflexión espiritual extraída de la palabra de Dios. ¿Qué te parece? ¿Te quedas con nosotros? Pues nos sentiremos felices de ello. Y finalmente saludamos a las emisoras de 7day Radio que se conectan con nosotros, como todas las emisoras de FM que están a lo largo del, del país. Queremos eh, pues estar con vosotros y queremos enviar un saludo a los que estáis de madrugada, en plena noche, en las otras partes del mundo y en invierno, como es en el hemisferio sur. Así que, para todos vosotros, un cordial saludo, el cariño de todo el equipo de Radio Adventista y comenzamos el programa de hoy. Comenzamos, amigos. a las mujeres maltratadas desde el Centro de Salud. De nuevo comenzamos el día con una noticia que salpica todos los periódicos de nuestro país, inclusive los digitales. Ayer se volvió de nuevo a producir un caso de maltrato y violencia de género en nuestro país y en las próximas horas pasará a disposición judicial eh, la persona que eh, ha pues, ejecutado ese maltrato con consecuencias de muerte para su compañera, su esposa. La verdad es que cada vez que estas noticias suceden, algo se resquebraja, se rompe en el corazón de la buena gente que existe y que convive en este país. Es absolutamente inconcebible que sigamos todavía hablando día sí, día no, semana también, mes tras mes, de situaciones que son realmente realmente escalofriantes, realmente tristes. El maltrato sigue siendo un abuso deformado e malintencionado de una actitud machista que no lleva a ninguna parte ni consolida para nada ninguno de los aspectos fundamentales que el ser humano tendría que desarrollar en sus relaciones interpersonales con los demás traemos eh, de la India un caso que nos ha llamado la atención eh, que tiene que ver con la presentación que estamos haciendo se llama eh, Radha que vive en ...en Dharavi... ...uno de los distritos más pobres de Mumbai... ...quizás es más conocida como Bombay... ...en la India... ...es madre de dos hijos... ...y dice ser feliz junto a su esposo... ...con el que fue... ...obligada a contraer matrimonio... ...a la edad de 20 años... ...sin embargo no siempre fue así... ...su esposo solía... ...agredirla por su supuesta incompetencia... ...para las tareas domésticas... ...tampoco le dejaba salir sola de casa... ...y la castigaba cuando era desobediente... ...un buen día acudió con la cara amoratada al centro de mujeres y niños vulnerables y en este momento comenzó a gestionarse el gran cambio en su vida después de curar sus heridas los responsables de la institución sanitaria ayudados por la policía iniciaron una ardua labor de asistencia legal y psicosocial con el marido y el resto de la familia de esta mujer que ahora ayuda a otras a salir del pozo de la humillación y del maltrato tan extendido y utilizado en su propio país. El centro me ha ayudado a recuperar mi respeto y mi dignidad y me ha convertido en un pájaro de, de gracieles y amplias alas, explica esta mujer. La última encuesta nacional sobre salud de este país revela que alrededor del 37% de las mujeres casadas sufren episodios habituales de violencia doméstica. Menos de la mitad pide ayuda a no ser que sufra lesiones físicas de cierta importancia. Y muchas veces, ante la situación de desamparo y imaginación social, aceptan la situación como algo normal dentro de su matrimonio. El Centro para Mujeres y Niños Vulnerables inició su andadura hace ya seis años y su propósito era ir más allá de curar las heridas producidas por los golpes y los puñetazos. Para ello, sus responsables articularon una red de asistencia cuyo núcleo central era un centro de salud y sus servicios se completaban con los que se ofrecían a una ONG dedicada a dar cobijo y sustento económico a las víctimas, así como terapias psicológicas para salir de la situación en la que se encontraban. Además, establecieron contacto con la policía local para alejar y disuadir a los agresores en los episodios de crisis en los que se produce mayor grado de violencia física y se desfisicaron para ofrecer asistencia legal gratuita para poder ser ventajosos a medio y a largo plazo. Los autores del artículo admiten que su camino ha estado salpicado de errores y sin sabores. Algunas mujeres han acabado muriendo a manos de sus maridos, pero se muestran orgullosos de reseñar que han tenido la mano ...a 715 víctimas y por extensión a toda su familia. Además han logrado rebajar el nivel de tolerancia... ...que tradicionalmente se había tenido... ...con respecto a la violencia contra mujeres y niños... ...haciendo una labor de refuerzo psicológico... ...mediante la implantación de charlas, talleres y encuentros... ...como usuarias, personas como la protagonista de nuestra historia. El mensaje más sólido que se puede... extraer es de esta experiencia es la que eh, las la que ramificaciones de la violencia doméstica son muy complejas y que un servicio interdisciplinar nunca será suficiente. Un centro para poder atender estas situaciones requiere la implicación de la comunidad y alianzas con eh, sistemas paralelos al sanitario. Si tratamos de que nuestros usuarios confíen en la posibilidad de controlar su presente, aumentará la posibilidad de que puedan resolver sus problemas ...en el futuro, argumentan... En la, ...en la investigación... ...que se está aportando... Esta, ...esta experiencia que os hemos traído... ...en esta mañana, apoyar a las mujeres... Eh, ...podría parecer muy lejana... ...y muy distinta a nuestra sociedad... ...pero no es así... ...la violencia es una de las características... ...fundamentales del ser humano... ...de la personalidad de cada uno de nosotros... ...si no se controla... ...esa agresividad... Pues con un buen funcionamiento psicológico, espiritual, nada cambiará en la sociedad. Es triste tener que ver de nuevo a una familia enlutada por el maltrato y el asesinato de alguien que no hace muchos días, por decirlo de alguna manera, decía amar a una persona, decía quererla y decía respetarla y amarla hasta que la muerte les separara. Esa tesitura vuelve de nuevo a saltar a los periódicos como una agresión de nuevo a una mujer que ya yace muerta y su compañero. Empezará un gran y largo caminar entre juicios, condenas, cárceles, días de soledad en una prisión entre rejas y pasarán unos cuantos años antes de que vuelva a salir en libertad si es que se puede ser libre después de, de haber ocupado el lugar de Dios en la vida de una persona quitándole la vida sin tener la posibilidad de volver a darla desde el punto de vista bíblico tenemos mucho que decir y fuerte y claro al respecto nadie puede actuar como Dios En la vida de los demás, nadie es juez del destino de nadie y no hay un solo acto por contrario que pueda ser a mis objetivos, que pueda justificar maltratar a una persona que es libre, que es un ser humano adulto y que tiene capacidad de tomar sus propias decisiones qué fácil ha sido criticar a la Inquisición durante siglos, qué fácil ha sido criticar cómo se actúa en un u otro país con la pena de muerte. Nuestra sociedad necesita reaccionar de una vez por todas contra esa lacra social que borra la imagen de Dios en el hombre y que elimina por completo, por completo, esa imagen extraordinaria que Dios nos concede. Es de nuevo un momento de tristeza de soledad para aquellos que tienen que enfrentar el maltrato nos gustaría decir que ojalá fuese la última vez y aplaudimos iniciativas como la de la India para poder ir formando poco a poco a las nuevas generaciones para que puedan vivir un estilo de vida diferente y puedan vivir de una manera completamente diferente ojalá, ojalá sea la última vez que hablamos de este tema y ojalá que ese apoyo sea de toda la comunidad de toda la sociedad para poder resolver por todas una lacra social como esta que es el maltrato que en muchas ocasiones tiene consecuencias de muerte Estás escuchando Entre Amigos en Radio Adventista. Nubes grises que invaden mi alma Tormentas de arena que no dejan ver el desierto es tan grande y me quema la sed gente que viene y que va todo pasa tan rápido y yo sigo aquí esperando que me des la señal a dónde y cuando es la cita con mi vida, la cita con mi vida, y yo sé que creo que es a veces camina, como viendo al invisible esperando. separar del amor que tú me das pero hoy desde aquí no te veo ni te siento y aún así Señor me aferro a lo único que tengo al recuerdo de ese tiempo en que viví A ti. Sé que en el desierto tus grandes amigos vaciaron sus vidas, forjaron destinos en la soledad. Dziękuje que hoy espero espero Era. queridos amigos, pues habéis vuelto a escuchar otra vez a María José, hemos vuelto a escuchar otra vez a María José en ese fantástico eh, CD que acaba de... Eh, bueno, que acaba no, porque está todavía... Eh, está en el horno eh, está, está en el horno no pero, está pero pronto estará. La verdad es que tiene una voz eh, nuestra querida compañera fantástica, preciosa. Nos hemos adelantado. Como es, tenemos acceso a la cocina... Claro, claro. Pues, es de que... eh, bueno, pues eh, habéis escuchado a Antonio, habéis escuchado a Esther y tenemos con nosotros a Raúl Cremades. Es un... Es un especialista en comunicaciones que nos ha visitado hoy y ya sabéis, el que se le ocurre pasar esa puerta, lo sentamos en la silla, lo atamos con correas y decimos ahora hacer el programa con nosotros. Pero Pablo, no lo digas que no van a venir. Ah, ah, es, ¿verdad? Verdad, es verdad. Raúl, ¿qué tal? Bueno, está? ¿qué tal? Buenos días a todos. Muy bien. La verdad bueno, que ver. es un gusto estar aquí con a vosotros. Ver, Raúl, es que cuel... Bueno, deja de pasearte con la silla y acércate al micro que si no, no te oye. A, a ver, cuéntanos es un que poco. ¿sabes? ¿Qué pasa? Que está acostumbrado a esos pedazos de micro y se de instalaciones que mira, tienen mira, ahí mira. en el Plata bueno, y claro, eh, llega aquí no, y piensa no, que es lo mismo. Cuéntanos un poquito qué Has hecho para que te conozcan nuestra audiencia, bueno, sobre, eh, sobre todo la más joven. Sí, bueno, yo me fui a estudiar Argentina Comunicación Audiovisual, que siempre me gustó así filmar y todo esto estoy más en la parte televisiva, pero también me gustó mucho la radio, ayer estuve con algunos programas y está, está muy bien, eh, la verdad es que disfruta mucho. Y ahora volviendo a mí, a mi casa, a mi tierra con muchas ganas de, ya de probar la horchata, disfrutar de ella. Sí, ya, okay. ostras, yeah. como no, extrañaba la horchata, madre mía. Y que, bueno, de hecho quiere eh, dedicarse en el futuro a eso. A producir sí, me gustaría especializarme. Cine. Sí, sí. Qué interesante. Pero bueno, nos iría bien que estuviera aquí cuando hablamos a veces de cine, de cine. y mm. hablamos un poco de lo por, que sabemos. Por ¿no? lo menos para compensarme a mí. Es, <risa> no, no. <risa> Bueno, que... bueno, pues Esther. Bueno, en está... septiembre lo volveremos a tener sí, nuevamente sí, sí, a Y Haremos sí, una sí. entrevista más en profundidad ¿eh? para, para conocerlo más. Ah, sí, sí, no ¿eh? más antes de que se vaya. Vamos a ver si podemos disfrutar de sus conocimientos y de su compañía durante un tiempo. Esther, 16 de julio. 16 de julio, así es. Pues a ver qué, a ver qué pasó. A ver, la primera FML la veo muy larga. A ver qué pasa. Ah, bueno, un poquillo es, ¿eh? un poquillo es. ¿eh? Pues fijaros, eh, vamos con las FML de este día y un día como hoy en 1212, los ejércitos unidos de Castilla, Aragón, Navarra y Portugal, comandados por Alfonso VIII, vencen a los almohades, eh, que no almohadas, en la batalla de las navas de Tolosa e impiden la expansión del Islam en la península. Y yo me preguntaba, ¿qué hubiera pasado si no hubieran impedido esa expansión del Islam en la península? Bueno, pues que tú irías con chilaba, irías con pañuelo. Y te, y te habrías casado pues con 14 o 15 años, Esther. Exactamente. Exactamente. Exactamente. Sí. Curioso, ¿eh? Fíjate. Y Antonio y yo pues y yo estaría pues, sentado a la sombra ahora. Desde de los pilos. ¿Así? pinos. descansando un poco. No, bueno. la verdad es que la historia no sabemos. Yo creo que es una ventaja y también es una bendición el hecho de que no podamos repetir nuestros hechos, aunque a veces nos lamentamos de lo que hemos hecho, pero es cierto, el hombre no puede volver a atrás y, y, y tomar otro camino, ¿no? Aunque es materia a veces de, de guión de alguna película, ¿no? De regreso al futuro y otras cosas. Y, y todas cosas. Sí, Exactamente. Sí. Pero lo cierto ¿Será, será es que... Re, será regreso al pasado, Antonio. Eh, sí, no, Porque bueno, regresar no. al futuro la verdad es que... Es que la película sigue es sí, sí a regreso al futuro. Por eso digo. Pero bueno, vuelven al pasado. Pero es que hay que ver la película y las líneas paralelas y toda esta historia y tal. Bueno, y se el pasado, caso... pero luego regresan al futuro. Futuro, que claro, es que claro, claro. El, el caso es Vamos, que si no hubiésemos, bueno, me incluyo yo también, no si no se hubiese ganado esa batalla de Navas de Tolosa, pues, pues posiblemente la historia de España hubiera cambiado, y y de, posiblemente, y, y la de Europa, y la de Europa ¿eh? exactamente, y la de Europa. Pero bueno, lo cierto es que pasó lo que pasó y estamos como estamos, para bien o para mal, pues aquí estamos. Es así, es uh -huh. así. Pues es la historia. Y en 1779, como nos eh, resulta ya común en las efemérides, pues hay una guerra, una de tantas. Uh -huh. De tantas, sí. ¿eh? Un 16 de julio, Carlos III decide declarar la guerra a Inglaterra. Uh -huh. eh, nos hemos pasado, nos hemos pasado la vida peleándonos ay, ay, ay. De, de verdad. Bueno, pero es que es la Europa, la vieja Europa, sí, sí. siempre ha habido guerras por todos los lados y a lo largo de toda la historia. Mm -hmm. o sea, es interminable. Podríamos, bueno, hay libros de la historia de Europa, pero bueno, hay libros, enciclopedias, yo qué sé, de, de, de cuántos tomos, donde hablan pues, de las múltiples e interminables guerras, alguna de ellas a lo largo de la historia. Y, Mira bueno, que es chiquita en comparación. Inglaterra con España, oye, y, y nos ganaban. Yo no Hombre, sé. Tenía, ten, tenían un, un potencial, un que potencial tenían, militar sí, muy sí, importante, sí. Es decir, que, y además también se le aliaba eh, las los inclemencias de, del, del tiempo, a veces, tiempo decir, Y, y las piratillas que tenían por ahí, ¿También? y luego les hacían lores, lores al, al que ver. ¿eh? No, Hoy en día y los llamamos, que no hay loros. algunos políticos, que me perdonen, pero hay algunos políticos que también, ¿verdad? Son sí, sí, sí. Eh, piratillas y también acaban en la cúspide, ¿no?, de todo. ¿Qué injusto es este mundo. El bueno, pero es lo que hablábamos antes es la historia. Lo que hay, Tal como sí. estamos. Ahora somos amiguitos, un poco a cierta distancia, uh -huh. pero bueno, íntimos, íntimos. íntimos. ¿Qué ¿Qué un buen Excepto cuando hablamos de Gibraltar, que entonces ya empiezan <risa> no. las chiquitas. Pero mientras tanto sí somos muy amigos. Pero, sí, la costa valenciana y catalana, los ingleses. De lo todas maneras. La más de, bien. de todas maneras yo que he vivido en Gibraltar durante cuatro años allí no se vive esa esa tensión no, eh, política entre entre Madrid y Londres, ¿eh? no, allí pero... la gente vive, convive, se disfrutan unos a otros. Pero es igual que en España, yo aquí en España el, el, el llanito el llanito, ¿El llanito? ¿El llanito? No, tampoco vivimos increpados y yo que sé y nerviosos por ese tema, es un tema que es historia es también. Es político Fue una cesión que España hizo en su momento a Inglaterra como agradecimiento a la ayuda que le ofreció y bueno, desde entonces pues es un territorio Inglés. Pues es así. Y nos guste o no nos guste, es así. Uh -huh. que vamos a hacer? Es que Inglaterra era la reina de los mares. Y seguimos hablando de mares porque en 1817 parte en su viaje inaugural el Real San Fernando, el primer barco de vapor que realizaba servicio regular de pasajeros en los mares de España. El, barco de vapor. En los mares, ¿tú? en los mares de España. Sí, sí. Bueno, eso sí, eso sí significa el Mediterráneo y Atlántico. Uh -huh. Sí, claro. Porque más mares, sí, el Cantábrico. <risa> sí, claro. Ahí había más olas Había más olas, Pero la, la efemérides viene, ¿no? Que si fuera un barco a vapor que hiciera Seguramente dice Mares porque recorrería exactamente las costas sí, de España, seguramente costas, sí. Y, y hasta Canarias, lejos. a lo mejor hasta Canarias De todas Canarias. maneras, el, el tema es barco de vapor, ¿no? Exactamente Es decir que ya no se editaba el remo y no, sino sí, que, no. se, que se impulsaba En 1817, ya, ya, era, ya. Hora, ya era hora Era hora Pues en 1898, un poquito más tarde, un 16 de julio también, se produce la rendición de Santiago de Cuba en la guerra hispano-estadounidense. Uh -huh. Un momento ahí histórico, Oye, eh, esa relación no tan estrecha la, que tenemos. La con vida Cuba, hablando ¿no? de, de Cuba. Sí, ¿no? Cuba fue la última colonia. es que le tenemos cariño a los sí, cubanos. Sí, sí, sí, yo yo sí. por lo menos tengo muchos amigos. Yo y sí. y ya está. Y, y fue la última colonia que perdimos allá en 1900 tres, cuatro, cinco, no españoles recuerdo. Principios del siglo XX y bueno, y ahí está y nos une una gran amistad y una gran relación, lógicamente. Todavía hay muchísimos españoles que están viviendo allí, que fueron de primera y segunda generación y que en un momento, como tú dices, en las efemérides tuvieron el apoyo de Estados Unidos para liberarse de, de digamos, de, de, de ser colonia española y ahora, pues, bueno, ahora llevan ya unas cuantas décadas enfrentados, ¿no? Con Estados Unidos, aunque ayer, ayer en un medio de comunicación eh, leí que eh, Obama eh, había levantado esa orden de, de, de digamos, de presión eh, internacional hacia que tiene un nombre tiene un nombre de un senador pero yo no recuerdo ahora el nombre y entonces a partir de ahora parece que las relaciones entre Estados Unidos y Cuba se iban a iba a haber un levantamiento de esa de esa presión digamos así internacional sí, el bloqueo que económico está, que tiene exactamente ellos. el bloqueo económico ah. y que parece que las cosas iban a mejorar en Cuba bueno, y bueno empezó eso hace esperamos. Un tiempo, permitiendo que se mandaran cosas dinero ¿no? y tal divisas sí sí yo creo que es un problema que está enquistado que lleva ya casi 40 años y que lógicamente no se va a solucionar en dos días uh -huh. así es que uh -huh. Bueno, ahí todavía se mantiene y esperamos que eso mejore por, por bien de los cubanos que lo están pasando mal y también porque bueno son vecinos al fin y al cabo de Cuba a Miami es un trozo, es un trocito uh -huh. esto es poco a poco pues hablamos de barcos de, va de vapor y seguimos hablando de barcos de vapor porque uh -huh. en 1913 también un 16 de julio atraca en Málaga un vapor correo procedente de Marruecos convertido, fijaros, en barco hospital. Uh -huh. eh, estaba destinado al transporte de enfermos y heridos del ejército de África. Muy bien. En aquel momento, bueno, las utilidades que tenían en estos los momentos... barcos de vapor, no solamente llevaban sí, correo, sí. sino también... Bueno, en estos, estos momentos hay un barco, eh, es el único que tiene en Europa, ningún país europeo, que tiene un barco hospital. Curiosamente, España es el único país europeo que tiene un barco hospital y hace función de apoyo hospitalaria a aquellos marineros que están en alta mar y que atienden las necesidades, porque claro, en los barcos también hay accidentes, ¿no? Claro. Y, entonces, y, enfermedades. Pues, y enfermedades. Y es un barco que tiene 17 camas, es que el otro día casualmente lo leí en prensa, Tiene 17 camas y, bueno, está equipado con quirófano, radiografía, bueno, de todo, ¿no? Y entonces, pues ahí, cuando hay una llamada de socorro de un barco, están aquí o está en la zona africana también, de Mauritania y tal. Entonces atienden, atienden a los barcos españoles uh -huh. y a otros barcos que lo necesitan uh -huh. también, ¿no? Está muy bien. Pero es que es un hospital flotante. Uh -huh. ¿sí? Es una buena iniciativa. Sí, sí. Uh -huh. Pues continuamos en el tiempo, 1937, un día como hoy, durante la Guerra Civil Española, se impone la obligatoriedad semanal en la zona nacional del Día del Plato Único y del Día sin Postre. Ah. La que no perdieron peso bueno, ni nada. hoy sí. Estamos viviendo... La obligada. Claro, es que en esa época se está viviendo la post... Bueno, ¿cuándo Oye, he dicho? En el 30... Acaba de comenzar en el 37, la guerra, el 37. En el 37, acababa de empezar la guerra, sí, sí. O sea, ya había restricciones que se mantuvieron después de acabar la guerra. Las, con las cart famosas cartillas de racionamiento, ¿no? Eh, bueno, está bien, pero llama la atención, ¿no? Un día sin poste... Y sería, el día del plato fue, único. Un plato único. ¿Sí, lo sí, lo sí. que no sé cuánto costaba el menú. No, hombre, sería... No digo pesetas, pero bueno, gente, bueno no tengo ni idea, ¿no? Pero en ese momento... Cada poquito, poquito. Cada las necesidades eran... Y además en el bando nacional, decías tú, ¿no? Sí, sí, en el bando nacional. Bueno. Ah, curioso, curioso. Sí. 1945-16 de julio, los norteamericanos realizan el primer ensayo de explosión con bomba atómica en el desierto de Álamo Gordo, en Nuevo México. Uh -huh. Normal. Que quedaría es, es, lo, flaco. Lo, lo, hacemos flaco. Sí, de, <risa> lo hacemos en el país de al <risa> lado y ya está. Quedo sí, en sí. los huesos. Eso fue, es esas pena. pruebas fueron previas al lanzamiento de, y de, de las de la bombas la bomba, de Hiroshima y sí, sí. Nagasaki. Lógicamente que provocó el final de la Segunda Guerra Mundial, se lanzaron en Japón, ya lo sabéis, y, y bueno, pero... Qué triste, ¿eh? Qué sí, triste. Es, la verdad es que... El es uso triste. y el abuso de la violencia. Uh -huh. eh, en fin. En 1947, un 16 de julio, el Parlamento Británico aprueba la ley que otorga la independencia a la India. Bueno, aquella de, Gandhi, sí. todo de la lucha poquito. pacífica y tal... Bueno, pues... La, la verdad que fue un país muy por marcado fin. por las tradiciones inglesas. ¿eh? Sí, eh, y actualmente... Y actualmente, actualmente sí actualmente. sigue siendo casi un satélite, ¿no? Sí, sigue, sigue. A mí lo que me llama muchísimo la atención de la India es esa potencia que tienen en informática y en tantas cosas y luego la pobreza extrema que tienen sí, otras personas. Me llama mucho la atención. Sí. Bueno, y Esas el cine? Castas, esa, en cine, esa lucha de sí. castas. El, el cine es... El Bollywood. Sí, el Bollywood. <risa> es uno de los más grandes del mundo. Más que Hollywood. Sí, tiene unos más presupuestos película? enormes. Enorme. Y la gente, como ya decimos, hay una diferencia impresionante. Sí. No sé si alguna vez habéis visto algún videoclip o alguna película de allá, pero se, hay un vestuario, una imagen impresionante, sí. pero impresionante uh -huh. Había una película que era parecida a Sentido y Sensibilidad, pero que le habían puesto otro nombre, que se había hecho allí en, en Bollywood, uh -huh. y las actrices y tal son todos indios, se sí, sí, sí. la atención Se duplicó, bueno, buena, se, ¿sí? se hizo ¿eh? un paralelismo entre la película de Grace por ejemplo, ¿no? del uh -huh. Travolta aquella película sí, sí, famosa uh -huh. en los años uh -huh. y se hizo también pues, es San, como San, que reversionan se han, películas Exactamente, ¿no? sí. se han versionado ciertos guiones y películas a su estilo cultural, digamoslo así, ¿no? Sobre todo los musicales. Que les sí, allí mucho son y mucho de musicales, sí, sí, sí. de danzas y... Pero, pero bueno, está bien. Eh, todo eso, de alguna manera, ha ayudado a que la India sea hoy en día... Bueno, no una potencia, en algunos aspectos sí, porque los grandes informáticos y programadores son que hay allá. en Estados Unidos son, son hindúes, muchos de ellos tienen uh -huh. una capacidad matemática tremenda. Pero bueno, eh, volviendo a la liberalización, digámoslo así, o a la independencia de Inglaterra, pues después de muchas décadas, pues bueno, ya pudieron decidir por ellos mismos. La transición, evidentemente, en presencia de Gandhi fue un poco... Un poco violenta, pues ya sabéis que Gandhi fue asesinado en un atentado y, y que bueno, que hubieron bastantes presiones, porque no olvidemos que la India es un país donde las castas y las presiones eh, eh, religiosas son muy fuertes también, entonces, eh, bueno, hubo bastante convulsión, aunque hoy en día, pues bueno, es un país, entre comillas, bastante estable y en pleno desarrollo. Uh -huh. Bueno, pues aquel momento fue un momento histórico, sin duda, sí, sí, como sí. también en 1969, un 16 de julio, lo fue que Estados Unidos lanza el espacio el Apolo 11, uh -huh. primera misión de aterrizaje ¿Cuál? lunar populada añitos. por Edwin Aldrin, Neil Armstrong y Michael Collins. Collins, exactamente. De todas maneras, eh, anoche vi un, en la 2... De la, ...de la cadena pública, eh, vi un reportaje sobre, sobre este tema... ...y hubo una pregunta de un, de un periodista que me llamó mucho la atención... ...yo no lo había pensado, eh, y fue... Eh, ...bueno, y si fuimos a la Luna hace 40 años, ¿por qué nunca hemos vuelto? Sí, es cierto, sí, hay, hay muchas incertidumbres... ¿Mm? ...además decían que los ordenadores que utilizaba el, la nave espacial... ...digámoslo así, la, la, la, bueno, iba a decir lanzadera... ...pero no es sí. el nombre apropiado, la cápsula... Que son ordenadores que hoy en día eh, bueno serían equivalentes a, a Pentium 486, que estamos hablando ya de la prehistoria. Y hoy en día, con la capacidad yo, informática. Yo tuve uno, ¿eh? No, yo, yo también. Pero quiero decir que, que eso ya forma parte de la prehistoria, sí. o sea que a mí siempre me ha llamado la atención. Entiendo que puede ser por motivos económicos también, y por motivos Yo no interés. lo creo, porque hemos ido a Marte, bueno, hemos ido, han mandado bueno, sí, la, la sonda a Marte. Yo, ya, ya recordáis esa, ese... esa imagen donde la bandera... Sí, ha habido eh, había mucha literatura. Eso decía mi hermano, que hay, allí arriba no hay gravedad, que hacía no, la bandera ondeando. No se puede sí, no, ¿Cómo había es posible? Mucha, pero pero, mucho, ha pero por otra parte, o sea, engañar así... Eh, eh, ¿para qué? De todas De todas las formas, piensa que en ese momento había una la gran guerra. rivalidad claro. con Rusia. Sí, con ¿no? con Rusia la sí. fría. Y entonces estaban a ver quién llegaba primero y, bueno, fueron los primeros. Y los rusos estaban ganando en la carrera Exacto, espacial. Exactamente, fueron los primeros. Sí. Que hasta no órbita hasta órbita que dieron y... el, el golpe de efecto este de que... Bueno Somos bien. las fichitas ¿eh? Todas política bueno. a nuestro alrededor Y sí. somos pequeñas fichitas Que nos lo tomamos todo sí. Hemos hablado del cine Y bueno Quien y te meten dice tantas a ti mentiras. Que, que esas imágenes que vimos No podrían haber sido Hechas en un plato de televisión No, no, no lo sé No se sabe no se sabe. Pero lo que bueno. sí sabemos Es que nos engañan constantemente Con muchas cosas sí. Y que nos las creemos todo Eso sí que Pero lo es sabemos que, sí, que También que... cuesta ir a comprobar si ¿sí? sí, sí, sí, sí. <risa> es verdad que sí. a, a ver cómo poquito. voy yo a comprobar Que si las pisadas están ahí en la luna O la bandera se mueve o no se mueve Bueno Son detalles. También en 1973, un poquito más tarde, un 16 de julio, se revelaba la existencia en la Casa Blanca de conversaciones grabadas de Richard Nixon relativas al asunto Watergate. Mm -hmm. Eh, bueno. Yo creo que este, este, fue, este informe periodístico un revuelo, marcó un antes y un después si, el en, el, Wetter, en el periodismo sí. mundial, ¿no? ¿sí, sí, es decir, sí, sí, nadie pensaba que, que una cadena de, de periodistas de aquel entonces, que no, no estamos hablando digital, eh, pudiesen tirar un gobierno y a, y a un presidente. Y, bueno, lo, yeah. y lo hicieron. El sí, poder sí de me los medios y, de comunicación. Y lo hicieron. Bueno, el caso se conoce ahí, ¿no?, por, por las escuchas... Eh, Escuchas, digamos, el espionaje que hubo entre un mm. partido y otro, ¿no? En el hotel este Watergate, que de ahí viene el nombre, ¿no? Uh -huh. Y el Washington Post, como decía, pues bueno, marcó eso, un hito dentro del periodismo de investigación, sí. ¿no? uh -huh. bueno Pues no sé si un hito, pero desde luego un hecho significativo en la historia también, eh, un 16 de julio de 1999, fue que John John Kennedy, no sé si os acordáis, uh -huh. el hijo del presidente americano asesinado en Dallas, JFK, uh -huh. estrellaba su avioneta en las costas de la isla de Mar Martha's Vineyard, en Massachusetts, Y su cuerpo se hundía en las aguas del Atlántico junto al de su esposa y su cuñada. Que Un poquito que oscuro también. La familia Kennedy ha sido una familia marcada por el desastre también. Sí, o sea, sí, sí. varios asesinatos, varios muertos, desaparecidos extrañamente. ¿Qué sabrían o, o bueno, qué harían bien esta gente? No sé. Para no merecer sé, eso. Pero, pero sí, no o es sea, una yo... familia que está muy. Bueno, y el famoso Arnold Schwarzenegger, ¿no? Que está sí. casada con una de las Kennedy, pues bueno, en estos momentos es gobernador de California. Que, por cierto, California está prácticamente en crisis, ¿eh? En quiebra. El otro día leí en prensa. Por lo que decía la prensa, no lo sé. Yo también. Y, bueno, sí. Pero tú no eres Schwarzenegger. Bueno. En fin. Seguimos adelante en el tiempo. Y en el año 2005, un 16 de julio, se estrella un avión en Guinea Ecuatorial con muchos más pasajeros de los registrados en la lista oficial de la compañía. Bueno. Vamos a ver, que no es una patera, que es un avión. <risa> no, y o sea, se no, sube 8.000. No, no puede ser, que tiene la capacidad. Que los barcos que se, in, que, que se Vaya, hunden ¿no? a veces en Filipinas y en la India y en estos países del este, eh, que bueno, que van, se hunden por, por prácticamente porque no pueden soportar el peso. ¿no? Y por cierto, Esto yo va. últimamente no sé qué pasa, y que todos trenes, los aviones se caen, ¿eh? Esto bueno, me... no, bueno, hay un montón no. de aviones. No, ¿no es que digas día? eso, que en estas fechas la sí. gente <ríe> vuela mucho, no digas Pero, eso. Sí, nos toca luego viajar no, y está, estrés. Pero no, de eh, toda, de, he escuchado de, algo relacionado, no sé si es verdad, con el máximo solar, que dicen que las ondas expansivas, y sobre todo en el año 2011-2012 será mm, ese máximo solar, y esas ondas del sol pueden afectar a los motores tal. Bueno, no sé, no he escuchado ciertas teorías por ahí. Bueno, si detrás de eso hay una indemnización del seguro, seguro que eso es, que, que eso va adelante. Es decir, que si no, ni se investigaría. Es decir, que. Sí, pero son desastres, vez... el problema eres, es que algo. cada vez que se no? cae un avión, Ellos... el problema es que casi, bueno, suele morir todos, ¿no? Sí. Pero si contáramos los muertos los fines de semana en carretera, habría que ponerse los pelos de punta, y sí. ahí sí que hay que tener y, cuidado y, y hay por, que decir... Y por cáncer producido por, por el tabaco. También hay que decir uh -huh. a nuestros amigos que en la carretera hay que tener mucho cuidado, ahora en verano que, que hay mucha circulación, ¿no? Y mucha gente que viaje, bueno... Bueno, pues en 2007, un 16 de julio, también un seísmo de intensidad 6,8 en la escala de Richter sacude el noroeste de Japón y causa varias fugas radiactivas en la central nuclear, no sé si lo voy a decir bien, de Kaiswazaki-Kariwa, la mayor del mundo. Bueno, tienes, tienes una pronunciación perfecta ¿verdad? ¿sí? Sí, verdad, y sí, sí, sí, sí. Tu japonés es impresionante Bueno, Japón ya sabéis sí, que sí. está en una de las zonas tectónicamente inestables Y que los japoneses hoy en día arquitectónicamente son una avanzada sí, Dentro sí. de lo que son los edificios que, que sostienen, digamos, movimientos sísmicos eh, Ellos tienen un centro de investigación en Tokio No, no sabría decir el nombre ahora pero bueno, lo sé, lo leí hace tiempo, donde tienen una estructura, ellos construyeron un edificio de seis pisos, de seis plantas, uh -huh. eh, en, en, colocado en una plataforma vibrante que ellos eh, hacen mover como si fuera un terremoto, para estudiar, bueno, para estudiar los efectos del terremoto y entonces es como un, un, un banco de ensayos un, un laboratorio. exactamente, entonces ven a las estructuras las columnas y tal y están constantemente construyendo ese edificio, mejorando las, los elementos que utilizan de, de tanto de columnas como de vigas, como de ladrillos y tal. Para poder mejorar, digamos, el sostén y, y, bueno, el aguante de esos edificios En movimiento sísmico, ¿no? Claro, es que muy como isla Es difícil salir de ahí si pasa algo de esto, ¿no? Sí, eh, no, no, sé. en, en este anado? caso sí No, no, no se puede pero Complicado bueno. Y también decíamos que hay muchos Bueno, que hay algunos eh, problemas con los aviones Pero también hay algunas, eh, algunos seísmos últimamente Hace mm. poco el de Nueva Zelanda, ¿no? 7,8 me parece que leí Un seísmo Madre ¿no? mía pues 7,8 es mucho, ¿eh? Sí, sí, mucho, sí. mucho sí. Muy Bastante. alto Bueno, y en cuanto a nacimientos y defunciones vamos terminando ya, pues en 1964 nace Miguel Indurain, ese ciclista español, ganador de cinco tours. Muy bien, que tenía el corazón de un, de un elefante decía, bueno, un, sí, a, sí, una sí. frase, ¿no? Pero que es, la verdad es que este hombre tenía en posición de de relax, digamos así, las pulsaciones a veces le llegaban a 55 y 60 wow. pulsaciones por minuto, ¿eh? Wow. Porque tenía tremendo. un corazón, una fuerza tremenda. Así es que claro, cuando se ponen a subir esas esas cimas con las bicicletas donde un, puedes llegar a, a 140, 160 pulsaciones. por Claro, él tenía un bombeo, así, una potencia tremenda. Impresionante. Sí, sí, un corazón novia. Y en cuanto a defunciones, en 2003 muere Celia Cruz, esa artista mm, cubana. Que no sé si tenía a, una gran duca. capacidad de corazón, pero sí si tenía un gran corazón. ¿eh? Sí, Era una mujer araca, muy dulce, muy... Cubana. Sí, lo dices por lo del azúcar, ¿no? Por el azúcar. Azúcar, azúcar. <ríe> Y Muy por su bien. carácter también Bueno, pues eh, con eso terminamos las FMIs de hoy Muy bien, ¿y el pensamiento? Pues hoy vamos oh, a hablar pues. de los lápices ¿Qué podemos aprender de un lápiz? ¿Alguna vez os habéis planteado qué podemos aprender de un lápiz? ¿Se puede aprender algo bueno. de un lápiz? ¿Qué Yo qué soy de los habituales del uso de lápiz todavía ¿Sí? De hecho, en mi bolsillo siempre tengo uno cortito que eh, siempre... Así no se te mancha el... Sí, eh. sí, es cierto Y mi esposa no se enfada conmigo eh, Pero que sí. siempre me gusta subrayar y tal con el lápiz Bueno, vamos a aprender Vamos a ver A ver Como el lápiz, de Paulo Coelho. El nietecito miraba embelesado a su abuelo... ...mientras éste escribía una carta. En un momento dado le preguntó... ...abuelo, ¿estás escribiendo una historia... ...que nos pasa a los dos? ¿Es por casualidad una historia sobre mí? El abuelo dejó de escribir, sonrió y le dijo al nieto... ...estoy escribiendo sobre ti, es cierto... ...sin embargo, más importante que las palabras es el lápiz que estoy usando. Me gustaría que tú fueses como él cuando crezcas. El nieto miró el lápiz intrigado y no vio nada de especial en él, así que preguntó, ¿y qué tiene de particular ese lápiz? El abuelo respondió, hay en él cinco cualidades que si consigues mantenerlas, harán siempre de ti una persona en paz con el mundo. Primera cualidad, puedes hacer grandes cosas, pero no olvides nunca Que existe una mano que guía tu vida. Esta mano es Dios y siempre te conducirá en dirección a su voluntad si tú le dejas. Segunda cualidad. De vez en cuando será necesario dejar lo que estás escribiendo y usar el sacapuntas. Eso hace que el lápiz sufra un poco, pero al final estará más afilado. Por lo tanto, debes ser capaz de soportar algunos dolores confiando en Dios, porque te harán mejor persona. Tercera cualidad, el lápiz siempre permite que usemos una goma para borrar aquello que está mal. Entiende que corregir lo equivocado que hacemos es importante para mantenernos en el camino de la justicia. Cuarta cualidad, lo que realmente importa del lápiz no es la madera ni su forma exterior, sino el grafito que hay dentro. Por lo tanto, cuida siempre de lo que sucede en tu interior. Y quinta cualidad, el lápiz. Siempre deja una marca. De la misma manera has de saber que todo lo que hagas en la vida dejará trazos. Por eso intenta ser consciente de cada acción. Estás escuchando Entre Amigos, en Radio Adventista. Pues un nuevo día. Estamos con vosotros en Recetas del Mundo. La verdad, sí, encanta, la, nos verdad, encanta, ¿eh? la verdad es que tenemos ilusión de saber de dónde nos, nos está la receta Esther, pero Exacto. vamos a, a presentarnos, ¿eh? por sí. si acaso algún de nuestros oyentes no sabe. Porque hay una voz que sonará por primera vez, que es la de Raúl Cremades, que está con nosotros. Hoy lo tenemos, eh, de, invitado, ¿eh? hoy lo tenemos de invitado. De comensal. Sí. Decir, hoy somos cuatro para comer. Con vosotros. Eh, espero que la, la ración sea de cinco. ¿no? <risa> espero <risa> que la <risa> ración sí, sea sí, de cinco. Sí, sí, por y por si no compartimos, no pasa nada. O sea, además, Raúl podía traernos muchas recetas, porque él ha estado en México, ha estado en Argentina y ha estado viajando por ahí. Ah, pues entonces, seguro que conoce la La receta de hoy. Ah, a ver, seguro ¿De dónde nos viene hoy? Pues fijaos, es una receta que viene de Sudamérica y en concreto la he traído de Venezuela, pero sé que se cocina en otros muchos lugares como México, Colombia especialmente, muchos lugares. A ver, Raúl, ¿tú has comido alguna vez arepas? Sí. ¿En, en, en Argentina también se No, come? No, no, no. En en, el no. México, en México. En el centro de México, el sur, se come muchísimo. Las arepas las hacen... Madre. ¿Qué nos pone, Antonio, <risa> una musiquita? Una musiquita ¿De, de, de la zona, ¿eh? Depende de, de, de qué, porque hay varios tipos, pero sí. Hay de ¿verdad? muchas cosas. Ya a, veréis, ver. a mí esto de arepas me sonaba así como muy exótico. Dije, vamos a ver qué son las arepas. Pero bueno, la verdad, tampoco es para tanto. Esto ¿eh? es una música, ya como no podemos como... poner de todos los países, porque la arepa es un producto, ¿no? Tengo entendido sí, que se sí. en muchos sitios. Sí. Muchos Es una sitios. música tradicional venezolana Además, Raúl y yo tenemos amigos comunes sí, allá. De, la, de hecho, las arepas que he traído hoy Son precisamente venezolanas ah, pues, ¿eh? mira, ¿no? pues estaba buscando sí, música sí. Y bueno, voy a poner esta música Me he acordado de nuestra amiga Silay Genial, sí. y está, A la cual le mandamos un recuerdo Muy Iónica bien, oye pues eh, sí, Bueno, pues si bueno. queréis hablamos un poquitín de Venezuela Una uh -huh. república federal Pues como todo el mundo sabe Situada al norte de América del Sur ...con su capital Caracas... Uh -huh. ¿eh? ...llena de colorido... ...esas faldas con vuelos... ...esas... ...en fin... Sí, ...mucho color... ...mucho color... ...y mucho calor... Color. ...y calor... Sí, ...bueno sí, son detalles... ...eso suele sí, pasar sí. en los países exóticos... ...y calor ¿no? de sus... ...de los venezolanos... ...porque hay mucha uh -huh. comunidad... ...digamos... De, ...de origen negro también... ...mulato... Y Exactamente, uh -huh. de hecho su territorio fue residencia de importantes grupos tribales amerindios como por ejemplo los caribes uh -huh. o ¿Sabes que se llaman caribes? Porque eran caníbales ¿Caníbal? ¿Ah, sí? Mm -mm -mm. Ah, mira Hoy en claro. día ya no se comen a nadie, ¿eh? Bueno, está bien, eh, está bien siempre, dice, pero bueno, siempre es bueno sí. saberlo Pues dice la historia que fue avistado por primera vez por Cristóbal Colón en 1498 Y bueno, ahí empezaron, ¿verdad? Esa colonización que Venezuela fue el primer país de, la, de Hispanoamérica en iniciar movimientos emancipadores contra la corona española. <coughs> Un proceso bueno que se consolidó con la batalla de Carabobo. No sé a quién le decían Carabobo, pero es, una es ¿sí? el nombre de, de aquel de lugar. De, lugar uh -huh, sí, sí. de aquel lugar. Bueno. De aquella batalla también. Bueno y bueno, ¿qué podemos decir? Venezuela es un país maravilloso dotado de bueno, diversos lugares, hermosos destinos que van desde bosques inexplorados hasta picos nevados, tiene inmensas llanuras y playas de arena blanca y aguas cristalinas. Tiene una exuberante fauna y muy variada flora. Uh -huh. Y como muy bien decíamos antes, la gente es cálida y alegre, dispuesta a recibir con la mejor de las atenciones a cualquier turista. Así que si alguno de estos amigos quiere tomarse estas vacaciones para y ir a Venezuela... Además, en, en, pues en Venezuela pues es un lugar que yo quiero ir porque eh, me propuse a lo largo de mi vida visitar las tres grandes cataratas. Ah, mira. La catarata, digamos, la más grande y extensa, la catarata Iguazú, en Argentina, sí, Uruguay, y que la hemos visto, y sí. Brasil... La catarata más caudalosa, la catarata del Niágara, en el norte de Estados Unidos, que también la conozco. Dos cosas conseguidas. Y en Venezuela está el Salto del Ángel, que es la catarata más alta del mundo. Pues ahí te falta la tercera. Tengo que ir para allá, tengo que ir para bueno, allá. pues mira, te Iván. dejo las cataratas a ti, yo me iría a Isla Margarita. Ah, también, bueno, <risa> y ya es está. muy bonito. Y ya de paso aprovecho Precioso. y como una arepa. Una arepa. Están, pues bueno. Vamos a ver cómo a se ver, a estas a ver, arepas venezolanas. Entonces, vamos a meter las manos en la masa... Uh -huh. Y bueno, pues eh, en primer lugar tenemos que decir que se pueden hacer dulces o saladas. Esto ya es a gusto del ah, consumidor. Ya, ya me gusta más. ¿Eh? Bueno. <ríe> ya le Podemos gusta. escoger. Es que eh, aquí donde lo veis, Pablo, es un gourmet dulce. ¿eh? Es los, eh, sí. Una buena horchata. Pues eh, ahora mismo, si nos la dieran, sería mejor oh, oh, Segundo algún oyente nos la manda. Bueno, pues eh, tenemos que decir que la arepa es el pan por excelencia de los venezolanos. Uh -huh. La encontramos en los desayunos como acompañamiento en los almuerzos o cenas siempre recién hechas tibias y crujientes. Se untan con mantequilla, queso o con cualquier relleno formando una especie de bocadillo de irresistible tentación. Esta masa se utiliza Ay. para realizar otros platos como empanadillas, bo bollitos hervidos, arepitas pequeñas, etcétera. Y pues bueno, suena así como muy ostentoso a arepas, pero realmente, pues fijaros, los ingredientes son harina de maíz, una cucharadita de sal, medio litro de agua y aceite. Pues sí, es no tiene nada más. O sea, es una especie de pancito. Yo voy a pedir una indemnización a esta emisora de radio. Porque este, pro, este programa me está provocando úlceras de estómago. Porque a estas horas, con esta receta, <risa> sí, ya los jugos gástricos empiezan a funcionar, a funcionar y, y al final me ¿Eh? eh, va a salir una úlcera. Pídela, Antonio. Si te la dan, yo también la pido. <risa> sí, sí, sí. Que sean tres. Ah, qué buena, luego. qué buena. Desde Madre luego. Mía, qué buena. Yo las he probado saladitas. Mira, yo os voy a decir cómo se hacen para que las hagáis en casa y hoy día las traigáis. Porque no es muy complicado, ¿eh? No es muy complicado. Fijaros, colocamos en un cazo el agua con. ...con la sal y un chorrito de aceite. Uh -huh. Agregamos poco a poco la harina... ...alternando con el agua para evitar los grumos. Amasamos muy bien hasta que quede homogénea... ...suave, manejable y que no se pegue en las manos. Con esa pasta formamos pelotitas de masa... ...y las trabajamos hasta obtener un redondel... ...poco grueso y parejo. Entonces calentamos la plancha, porque esto se hace con plancha. Engrasamos con aceite un poquito... ...y acomodamos las arepas, que están bien aplastaditas cociéndolas por ambos lados hasta que se despeguen fácilmente de la plancha. Uh -huh. Entonces las retiramos y las llevamos al horno precalentado a 350 grados, donde las dejamos hasta que al retirarlas y golpearlas levemente suenen como huecas. Las abrimos y bueno, podemos meter pues lo que queramos, queso, uh -huh. tomate, en fin, un millón de cosas. Y luego hay algunas sí. variantes. Eh, fijaros, típicas de Venezuela son la arepa de queso y las arepas de ajonjolí. Ajonjolí que he visto, eh, busca por ahí y resulta que es sésamo. El sésamo. Ah, el, ajonjolí, sésamo. Ah, el sésamo. La arepa de queso pues se procede como las arepas tradicionales, pero se agrega queso al amasar. O sea, haces una masa con, el, buena, queso con queso el queso dentro. Esto me recuerda a Raúl, le hago mención a las chipas, ¿no? Sí, que es un pan con pan de queso y también se hace bueno, igual algunas... la masa... Sí, con queso así medio derretido Exactamente, lo comes, y tienes un pan que tiene sabor a queso No, no, sí, es que este programa Lo vamos a tener horrible, que dejar de sí, hacer sí, eh. sí, sí, sí, oh, es qué tortura este programa, es Y luego tenemos las arepas de ajonjolín Que es Ajá, también ¿sí, añadiendo ¿sí? a la masa Un pedacito de pimentón o ají picante Preferiblemente en polvo Porque si no, si le pones un ajito Porque que se lo claro, encuentre, che, vas a ver madre, tú qué. Y luego dos tazas de ajonjolí o sésamo y dos eh, dientes de ajo, también picaditos y bien mm -hmm. repartidos. Entonces lo amasas y bueno, luego lo, lo rellenas de lo que quieres. Mm -hmm. y muy tiene bien. tiene que estar estupendo. Tengo una receta de arepa con tomates y queso. Para que no, luego no digas que... Buena. Pues bueno, la de tomates y queso que es la que más me ha gustado. Pues venga, nos queda tiempo todavía un poquito. Vale, colocamos Porque la arepa en un plato ya. no, ya no tenemos. <ríe> ya Pobre. No. Esto es una tortura, ¿no? Sin se coloca la arepa en un plato llano. Se corta el tomate en rodajas, uh -huh. eh, pues de medio centímetro de grosor. Y se colocan las rodajas de tomate cubriendo la superficie de la arepa. Uh -huh. El tomate se cubre con queso y se lleva al horno por tres minutos. Mm -hmm. Así el queso mm, derretidito. Se el el queso. Y luego le puedes poner un poquito de orégano, un poquito de sal. Y eso está... Esta, esta, eso está. esta vida ah, de, su morirse. de sufrimiento no bueno, se puede llevar. Pero bueno, tengo que decir que me llevo un poco desilusión al saber que las arepas eran un bocadillo. ¿eh? <risa> con lo bien que me sonaban a mí, yo pensaba un plato no, súper elaborado. no bocadillo, no. bocadillo, bocadillo no, no. Es una Pero, especie bueno, de tortitas, uh -huh. una cosita así. Sí, que sí. Es muy típica en, la, en muchos países sudamericanos. Por traído de todos y modos. México, sí, sí, En México es, serían es picantes, habitual. ni salada ni dulces, picantes. Uh -huh. ¿eh? allí, sí. Todo, allí todo es picante. Y en grandes superficies hoy en día podemos encontrar arepas sí, sí, para sí, hacer, sí, ¿eh? Sí, sí. Hay muchas personas en nuestro Nosotros país en que casa, vienen de Sudamérica y que las casa hacen. Casa vez hemos comprado, entonces se parte por la mitad. Nosotros a veces hacemos una buena ensalada porque nos gusta y la llenamos de ensalada. Ajá. tomate, lechuguita, pimiento y tal, todo. Mm, Están buenísimas. Qué ricas las arepas. Un poquito de bañonesa, un poquito de crema, alguna cosa. está buenísimo Oye, vamos. Eh, yo estoy hecho Yo ya, ya no me quedan palabras, sinceramente. <ríe> <ríe> me estoy, <Yo> estoy que <ríe> que Me estoy los juguetes. <ríe> encuentro... <ríe> se me <ríe> cae la baba. Qué buena que está hoy. No bueno, Ese es el día, hoy no se has pillado con el cuerpo así, en... igual Déjate. en la hora, no sé, pero el caso es que... Estamos... La verdad, Esther, que ha sido fantástica, una receta sencilla que a lo mejor hasta yo podría hacerla. Fíjate. <risa> Hombre, yo creo que sí, ¿eh? <risa> hasta, hasta yo, yo confío ah, en eso, sí. yo creo que sí. Y las arepas dulces, especialmente para ¿Tiene, Pablo, tienes ver, alguna recetita? Pues son con arena de ma harina de maíz, ah. arena no, harina, ah, vale. una cucharadita de azúcar, ese medio vasito de agua y ese poquito de aceite pues hacemos lo mismo, una masita, uh -huh. lo ponemos en el horno igualmente y luego lo puedes rellenar pues de, de nocillas, de, de chocolate, de claro. crema, de lo de que quieras. De miel con miel. Y encima le espolvoreas un poquito de azúcar de este glas y bueno, bueno, bueno, eso tiene que estar. Y vamos, y, de, y, de, y ¿A que lo estoy mejorando? Y, de, sí, y después te vas, te subes encima no de, acorda, de me... la báscula y te dice por favor, del uno en uno. Eso, eso. Eso me dicen mis críos, por favor, de uno en uno. Pues, bueno, pues, pues la sí, verdad bueno, ha que sido un, un placer, oye, como siempre. Oye, oye, pero no no, eso iba a decir, que no hemos hecho caso a la música. Que ha sorprendido de fondo. A ver, a, a ver. A diez allá. segundos de musiquita. Esto ahí con una especie de, de, de tamizo, así, comiendo unas arepas. Con, además, en Venezuela hay unos tumos. Bueno, Unos bueno, zumos de fruta de, de tropical fruta Que bueno, que quitan el hipo ¿eh? Pues imaginaos o sea, que, la mesa con los zumos de, tro, de zumo tropical Oye, mandamos, Las arepitas. Mandamos un fuerte saludo a nuestros amigos venezolanos Y Países colaterales mm -hmm. Claro, claro, claro La, la verdad, México, la verdad cuando yo viste el Caribe mm -hmm. Para trabajar, que quede claro, eh, ya, ya, ya. Eh, probé los, los zumos más impresionantes que yo que ya había probado ah, en Es mi que vida. la fruta de allí sí. no tiene prácticamente nada que ver con la que nosotros tenemos aquí. Eh. Aun siendo queja, buena. ¿eh? Yo tengo alguna queja. Yo también estuve en el Caribe de viaje ¿Sí? de novios. Hoy... Y, y bueno, las frutas impresionantes, las tropicales, impresionantes Unos zumos ah. exquisitos. Ahora, la sandía allí sí. es la, la peor sandía que he probado que en vemos, mi vida. En Argentina ¿Eh? pasa igual. Las sandías aquellas sí. pequeñas y es blancas. Mi única queja. De de y los melones de Poco... Las sandías los menores como aquí, en sí. incluso, y en Sicilia Pues, pues, pues cuidado, cuidado. Sicilia yo puedo decir que la mejor sandía que yo he comido en mi vida ha sido en Rumanía. en Rumanía. Es impresionante. Son pues sandías mucho más... Mm, Avaladas, a, a mucho de, de más grandes. De 300 grandes. kilos. No, 300 kilos no, no pero 2, no. 290, ah, sí. <risa> <risa> es, decir, que, es decir, con un sabor impresionante. Cogido claro, directamente claro. De, decir, de puestos que hay en la carretera. de sí, sí, de, sí, sí, es sí. Decir, eh, Eso sí que nos dé bastante diferencia España, Yugoslavia, antes de la guerra. De Yugoslavia, así que... La la España, La Huerta, es muy, muy bien, pero sí, sí es, es verdad. Sandías y melones, pues Además, en Pablo, Sicilia, Pablo es Rumanía, de Murcia, es de La Huerta, ¿no veis la cara de... De huertano que tengo. De, o... sí, <risa> si yo os, si os contara mis avatares en La Huerta... De hortelano, Madre, de hortelano. de hortelano. Acabaría en un segundo, no he ido nunca. Vale. Venga. Bueno, chicos, pues con eso pues... ya hemos terminado la cocina del mundo de hoy. Si queréis bueno, el próximo pues, día, pues traemos otra receta. Pues, claro, pues creo que sí. Pues de donde nuestros amigos oyentes quieran. Si nos quieren escribir a info.radioadventista.com y proponernos una receta del mundo, pues encantados la traemos al programa. Así que ya sabéis, amigos, una recetita para Radio Adventista. Bueno, pues nos despedimos. Hasta el próximo día. Uh -huh. Hasta el próximo Aquí día, pues, amigos. Bueno, nos Hasta vemos. Un gusto. Pues así hemos llegado, queridos amigos, al final del programa de hoy, con la ilusión de haber estado con vosotros, pero también con la ilusión de que mañana podremos compartir estos momentos de radio entre amigos. Queremos terminar, como todos los días, con un texto de la Palabra de Dios que se encuentra en Juan capítulo 15, versículo 12, que dice «Que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida». Por sus amigos. Queridos amigos, este consejo bíblico tiene que conciliar nuestros corazones en este día. Y amar a los demás es amarte a ti mismo. Nos escuchamos mañana. No nos faltes. Hasta mañana.